Eh, le vamos a agradecer a la persona que viene a conversar con nosotros hoy, que es Mamay Cantú Taquilla, que echarle un ratito con nosotros para contarnos cómo lo vivió tu hermana, Mamay. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini, te saluda. Eh, Alguien suca turicuna, ñañaycuna, napaycoike, tucuizoncoiguan, tucuizunayuan. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Les saludo desde mi corazón. Eh, gracias, eh, hermano, por permitirme compartir palabras. Bueno, eh, fuimos protagonistas de este incidente desagradable. Mi esposo, Taita Wari y mi persona. Eh, ¿Cómo lo vivimos? Bueno, fue muy sorpresivo, la verdad. Eh, estábamos viajando tranquilamente y aparecen eh, esta notera y el, el camarógrafo y se detiene con nosotros porque por cómo estábamos vestidos y, y las saludamos como mi esposo saludó como les acabo de saludar yo entonces bueno empezó a reírse desde que empezó hasta que terminó y Bueno, nosotros asombrados un, tratando de responder lo que mejor se pudo porque fue muy espontáneo y hubo muy poco tiempo y tratando de parar este esta forma de diálogo que nosotros no consentíamos, ¿no es cierto? Porque en un diálogo hay dos partes y ellos vienen e imponen esa forma eh, irrespetuosa que podríamos pensar en un principio que tal vez... Eh, fuera falta de conocimiento de información de que eh, los pueblos eh, ancestrales tenemos un diálogo más tranquilo que no hablamos así con doble intención o con, con ironías con esas esas esas costumbres pero eh, después llegamos a la conclusión de que no era falta de desconocimiento sino que realmente hay una intencionalidad no es cierto Eh, una intencionalidad de, de que se muestre al indígena, al originario, de una forma desagradable, como una amenaza para la sociedad, eh, porque el, el, el, la, la cosa graciosa eh, lleva por debajo el, la desvalorización, el descrédito de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando yo le pregunté, Eh, nos, ella nos preguntó ¿Ustedes de qué quieren hablar? Y dijimos del tercer malón de la paz Ella dijo Ah, pero el tercer eh, malón de la paz ¿Trae paz? Riéndose Entonces allí ya deja ver que eh, Bueno, quería sembrar la duda El temor este, En hacernos ver como los malos de la película no eh, Así que bueno, así lo vivimos Pero Eh, sin sentirnos mal nosotros, porque los indígenas originarios desde siempre es como que algo ocurre eh, así discriminatorio desde lo cotidiano a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Hay detalles, formas, miradas, eh, que no nos asombra ya. Eh, pero en, en este caso sentimos que fue un ataque hacia nuestro pueblo, hacia nuestra cultura, hacia nuestra lengua, y entonces no pudimos dejarlo pasar. Mamá, y la verdad es que es eh, impresionante y, y nos parece perfecto que no la hayan dejado pasar, como, como gran parte de la sociedad dejamos pasar permanentemente hechos de discriminación que ocurren frente a nosotros. Este, la verdad es que entendemos también la amplia respuesta de distintos sectores, de distintos colectivos que han puesto el grito en el cielo, como decimos en la pampa, como decimos los paisanos, este por esta discriminación y porque ya esto es una característica de estos medios porteños, de estos de estas avivadas que no tienen el más mínimo sentido a la hora de pensar una propuesta de la comunicación. Eh, la movilera se perdió mamay de preguntarte a qué te dedicabas quién eras eh, vos ¿Quién es, quiénes quiénénes son esas personas a las que intentaba interlocutar pero este la ganaba esta esta esta necesidad de mofarse de lo que representan eh, dos personas que están siendo parte de la sociedad justamente lo digo porque me me sigue chocando mamá No lo quise ver más al video, pero la verdad es que es inentendible cómo nos permitimos como sociedad estos ataques. Y estuvo muy buena la respuesta de amplios sectores. Vos quizás este podés hacer una enumeración de quienes se solidarizaron con ustedes y con los pueblos originarios de la Argentina, pero preferimos preguntarte por qué resultado sentiste que tuvo la reunión que tuvieron con las autoridades del INADI. Bueno, primero me gustaría este, que esto nos entendiera como una contraposición de lo porteño a lo federal no es cierto porque no es así no es una una actitud de los porteños es una actitud de un grupo de gente este jóvenes en la mayoría o no eh, pero que tienen una forma desvalorizante de hablar que nosotros lo, lo hemos conocido no solamente en Buenos Aires, en otros lugares, somos de viajar mucho, eh, que está vinculada con los medios y con la vida que se vive, que es todo muy rápido, es todo todo tiene que ser en un minuto, en un tiempo, entonces utilizan esos tiempos para poder cortar las ideas, para poder cortar el diálogo, para sobreponerse, para imponerse. Eh, es una forma estén de, de, de síntesis de, de, de la palabra eh, que suele ser violenta y discriminadora pero quiero que quede claro que no es solo de los porteños ¿no? cierto porque gente de bien hay en todos lados y gente este que, que no lo es también eh, entonces eh, y por otra parte eh, a nosotros a eh, las eh, realmente eh, consideramos que este es un, en el, fue en el mes de nuestra madre tierra de pachamama y pensamos que de alguna manera pachamama nos abrió una puerta para poder eh, instalar este debate llamar a la reflexión a los hermanos hermanas eh, a, a, las, a las ciudadanas ciudadanas para ver si realmente este discurso, de integración, de pluriculturalidad, eh, es real, si, porque hay muchos sectores intelectuales que realmente pueden sostener un discurso, escribir eh, textos, eh, manifestarlo, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Eh? ¿Quién elige sentarse al lado del originario? ¿Quién elige comer con él, consultarle, hablarle? Porque acerca de esto que me está diciendo hermano eh, ya que me da el micrófono bueno <ríe> ya lo voy a usar eh, ocurrió una cosa ocurrió ocurrió una cosa eh, que tiene que ver con todo esto que que no es este que no es eh, exclusivo de la capital aquí lo podemos ver eh, cuando nosotros queremos solidarizarnos con alguien apoyar a alguien ¿a quién es el primero que se lo vamos a decir? Bueno, al afectado, ¿no es cierto? Eso es lo que debería ser. Y, y así ocurrió con unas pocas personas, le tengo que decir la verdad, porque hubo muchas personas que hicieron una... una manifestaron su solidaridad hablando de nosotros con nombre y apellido, Este, con un discurso con texto con pero nosotros no nos enteramos realmente quienes éramos nosotros no les ha interesado este en, eh, qué clase de personas eh, que cuáles son nuestras necesidades es decir hola cómo estás pero, eh, te apoyo este una palabra escuchar nuestra voz una mirada nada entonces eh, esto todo eh, terminó en que nos querían apoyar a nosotros pero en realidad era un discurso que querían dar querían manifestar sus ideas y bueno nosotros era como una eh, como una escucha digamos no eh, pero y para muchos también eh, eh, que le siguieran no sumar sumar adiciones a su propia persona entonces eh, creo que esto es parte esto es parte de esta forma colonizada que tenemos eh, en, en este nueva en este nuevo tiempo en la cual se despersonalizan se deshumanizan las relaciones nos manejamos por el internet nos manejamos por por cosas así abstractas pero realmente eh, a la persona eh, ya ni la escuchamos ya ni siquiera la tenemos en cuenta para decirles cosas referidas a ellas es muy interesante mamá y tu observación porque es un vicio de este quienes comunicamos y por supuesto que claro este cuando hablé de, de, de, de la visión porteña que veíamos en este en este medio que siempre está presente en la televisión me quería referir a no a las personas que, que viven en la capital federal sino al, al trabajo que hacen estos medios y a cómo se impone esa mirada que después claro se ve reflejada en otros medios en el interior de la Argentina Federal. este son eh, Es muy importante tu aporte, estoy tratando de tomar nota porque aquí estás haciendo eh, una crítica expresa a un vicio en el que podemos caer quienes este por ahí nos dejamos llevar por la sensación. La propuesta de, de Radio Carmes siempre es también aportar el micrófono y lo bien que nos viene que lo uses y que lo aproveches Este, hoy para las voces que no tienen voz en los en los medios grandes, en los medios hegemónicos, y es por eso que rescato tu, tu crítica, me parece que fundamenta una revisión de nuestras prácticas a la hora de comunicar. Eh, hablaste de solidaridad que te hicieron llegar algunas personas y nosotros que en esta entrevista queremos hacértela llegar de parte del colectivo de la comunicación comunitaria que somos, somos una pequeña cooperativa de acá de la Pampa, este y de las personas de bien que en la Pampa vivimos, eh, donde estamos acostumbrados a cruzarnos con personas que vayan vestidas como vayan vestidas, las reconocemos como hermanas y queremos que la sociedad también termine de instalar en su en su identidad todo esto que aporta Eh, nuestra multiculturalidad, esto que hablabas de que los pueblos originarios son tratados como un fenómeno en los medios, se pierde también eh, de vista que hay un gran aporte cultural que los originarios y las originarias nos dan de manera permanente. ¿Cómo, cómo, cómo describirías, Mamay, este mes de agosto que por este ataque que han recibido Vos y tu compañero, se podría decir bien que es distinto, pero bueno, que la sigue teniendo a la Pachamama como protagonista central. Bueno, nosotros eh, somos amautas, guías espirituales y sanadores de, del pueblo del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Así que ya teníamos programadas muchas ceremonias y seguimos haciendo las ya estuvimos... En, en la isla Martín García, haciendo la ceremonia para el Instituto de Cultura de la provincia, estén, eh, estén, en colegios dando clases sobre cosmovisión. Eh, la verdad que es muy lindo, con mucha fuerza creemos que esto que ha ocurrido es parte de lo que le llamamos el pachacuti, ¿no? es el cambio, la apertura el cambio de conciencia, porque si bien existió esta perso estas personas existieron que que tienen esta actitud para con nosotros, por el otro lado, el pueblo mismo eh, hizo una condena social sin que nosotros hubiéramos hecho la, la denuncia que le hicimos más tarde, ya todos habían denunciado, ya todos habían este manifestado su desacuerdo. Entonces, creo que esto Eh, está cambiando, creo que nuestro pueblo está madurando y que en Argentina hay mucho lugar para que podamos convivir de todas las etnias, de, de toda la diversidad, estén en armonía. Muchas gracias. Mamá, y muchísimas gracias por estos minutos, nos resultan pocos, nos encantaría hablar de bueno de la trayectoria personal de Mamá y Cantuta Quilia, que ha tenido una vida de aporte importante Eh, laboral a nuestra sociedad a nuestro país y que es, eh, es la, veremos la posibilidad de volver a, a tener un momento mamá y para charlar contigo este por supuesto que no quiero despedirte sin insistir en que como hiciste hasta ahora aproveches el micrófono que radio carmes te puede poner a disposición sabe que hay una gran recepción de parte de nuestra audiencia este para estas cuestiones estas temáticas porque en la en la pampa todos tenemos un hermano indio una hermana india uno a car lado una a car lado y, y vemos las cosas con una perspectiva que por ahí este haría falta convidarle más a otros tantos comunicadores en nuestro país mamá y muchas gracias tenés el micrófono a disposición para cerrar este encuentro que nos pareció muy valioso mamá Bueno, agradecerles a todos, todas, este eh, a las hermanos, hermanas de la producción, eh, y también ser conscientes que en todo el país, ¿no? todo, todo, el país, más del 56% somos eh, originarios, aunque no nos eh, hayamos autorreconocido. Entonces, eh, debemos respetarnos, respetar la ancestralidad de todos, todas, de cada uno, de cada una, porque en la sabiduría de los ancestros, ¿de dónde vinieran? Está el futuro, está este, el buen vivir para el futuro. Y reflexionar a ver de qué manera podemos acelerar los procesos de integración eh, para que, bueno, en esta en nueva etapa que viene de gobierno, Eh, podamos encontrarnos, podamos desarrollarnos eh, en armonía, eligiendo bien y bueno, este para que nuestra madre tierra eh, cada día pueda tener un desarrollo sustentable. Muchas gracias. A vos, que tengas muy buena jornada, mamá y nuestra solidaridad con ustedes. Gracias, estoy con acá. Mamá y cantuta quixa en la siesta que no fue. Bueno, hablando de lo que de, de lo que no hay que hacer, ¿eh? Lo pudimos señalar todos ahora ponemos las cosas en su lugar con la voz de Mamay, y eh, que tiene la posibilidad de expresar lo que ella misma vivió y dónde quiere que pongamos el foco no solo quienes comunicamos sino todos que nos sentimos partes de una sociedad que crece y que tiene un aporte positivo para hacer a pesar de las de las sazonadas de la comunicación xenofóbica y racista